se mantuvo a hacer a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Sabulón expuso su vida a la muerte y en Eftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Meguido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón